...y oyentes que nos seguís con asiduidad ...sabéis que de vez en cuando... ...nos gusta adentrarnos en el proceloso mundo de la historia... ...aprovechando las diferentes conmemoraciones... ...y así... ...hemos realizado programas sobre Isabel la Católica... ...Carlo Magno... ...el campeador etcétera... ...hoy al iniciarse el año de los festejos... ...eventos y conciertos... ...en recuerdo de los acontecimientos ocurridos en 1808... Hemos querido traer al programa a los personajes, hechos y circunstancias relacionados con el 2 de mayo En donde, y como ejemplo, nuestro paisano, el capitán Pedro Velarde Con sus compañeros Luis Daoiz y el teniente Jacinto Ruiz de Mendoza Unieron sus fuerzas al clamor popular Poniendo sus cañones en dirección a lo mejorcito del ejército francés Mandado por el cuñadísimo de Napoleón, Murat Pérez Proeza que duró poco a Abelarde, pues una bala marcada sesgó su prometedor futuro a la una menos cuarto de aquel lunes de 1808. En fin, estas y otras muchas más historias formarán parte, junto con canciones de la época, de nuestro programa de hoy. Teniendo en cuenta que en las guerras nadie gana y que nunca el tiempo pasado fue mejor, iniciamos este martes una nueva andadura en Radio Laredo, con el programa que al calor de la lumbre decidimos llamar La Gila. Rodrigo Miguel Gómez Hola Dono Reguera Hola Noe del Río Buenas tardes, saludos a todos Y como dijimos en el anterior programa Contamos otra vez con la compañía de Fernando Baile Hola Fernando Hola a todos Que nos va a echar un cable pero bien gordo En estas vicisitudes Que en este terreno Este mare magnum Que nos dos, hemos metido nos, nos hemos metido en un jardín curioso ¿eh? uh -huh. Pues Sin más preámbulos Como decían, decían en las antiguas gilas Acá, acá estamos. estamos todos Pues ya que nos hemos metido en la guerra Son pues los refranes que hacen alusión a ella, a la guerra La guerra hace ladrones y la paz los ahorca O buena es la guerra para el que no va a ella Hay otro que dice que el que tonto se fue a la guerra Tonto volvió de ella En la guerra y en el amor todo vale y se comparte En tiempo de guerra mentiras por mar y por tierra La guerra mil males engendra hay otro que dice que mala es la guerra para los que tienen un hijo en ella y hay uno que encierra como todos una gran verdad que más vale una mala paz que una buena guerra hay una frase alusiva también a la guerra que mmm, no encierra ninguna verdad, no sé pero le he recogido que la guerra a muchos da la vida y a muchos entierra pues así lo entendía también y sin el menor escrúpulo Napoleón Bonaparte el gran señor de la guerra Y cuando después de la cruentísima batalla de Bagrán Oyó a uno de sus mariscales Lamentarse del horrendo tributo De hombres franceses que se habían cobrado aquella acción Exclamó con frívolo desdén va eso lo arregla París en una noche Ajá uh -huh. Y... ¿No se has traído alguna adivinanza? Tomás? Pues sí ¿Relativa al tema? Vamos a ver no? Relativa al tema Mira, A ver no, si la adivino no, hoy No, no, no <risa> te doy pistas A ver si al cabo de 15 años Empiezas a cogerle el truco a las adivinanzas A Dice ver así. Adivina adivinanza Millones de soldaditos van unidos a la guerra Todos arrojan sus lanzas Que caen de punta a la tierra Que de punta a la tierra Bueno, pues si alguien Si alguien... Cree tener la solución Que nos llaman 942-6127-00 Hoy martes Hoy martes El domingo no El domingo no Y cuando bajéis este programa de la mula En internet Tampoco, tampoco. Uh -huh. Por cierto Y ya que nombro internet Si alguien quiere Ponerse en contacto con nosotros Para comentarnos cualquier cosa Sugerirnos algún tema Que quiera que hablemos aquí O algo No tienen más que escribirnos A la gila Arroba Hotmail.com Y le contestaremos eso seguro uh -huh. y de buenas maneras eso también efectivamente muy educadamente porque somos gente educada no, est no estaremos muy instruidos pero somos sí. educados eso ¿sí? sí y bueno pues le contestaremos y luego ya veremos si le hacemos caso uh -huh. y tú creo que tienes que traerme una una frase que te que te hayas buscado te hayan dicho qué frase nos has preparado a ver si te gusta tono a ver viva la pepa Pues me encanta te gusta y además ¿eh? muy... Eso que no es tu vecina ¿eh? <risa> Bueno, pues esta frase eh, Que la solemos emplear para reprender a las personas irresponsables O cuando existe a nuestro alrededor Un gran desbarajuste o alboroto Y decimos esto, esto para arriba la pepa Parece esto, ¿no? Pues el origen de esta expresión Está en la elaboración de la constitución de Cádiz en 1812 Los diputados españoles Se vieron obligados a refugiarse en Cádiz Durante la invasión napoleónica y allí fue aprobada la constitución de contenido liberal el día 19 de marzo día de San José como todos sabéis por lo que es conocida como la Pepa pero en 1814 al regreso de Fernando VII llamado el deseado se restableció el absolutismo y el grito de viva la Pepa equivalía a viva la constitución de Cádiz y fue considerado un grito subversivo llegando a prohibirse Aunque ha llegado hasta nuestros días gracias, entre otras cosas, a coplillas como esta. No no la voy a cantar, solamente la leo esto, ¿no? Muy bien. Por gritar, viva la Pepa, me metieron en la cárcel. Y después que me sacaron, viva la Pepa y su madre. En la actualidad se considera una de las constituciones más revolucionarias del siglo XIX y de gran importancia en la historia política de Europa. Así que... Viva la Pepa pues, pues que viva Y ahora que has hecho mención de Cádiz Pues no quisiera yo dejar pasar la ocasión Para saludar a una gaditana Que, que seguramente nos esté escuchando Que es María Jesús Ruiz sí, señor. Que tuvimos aquí nos hizo, nos hizo un programa Que era el de Barruntos de Navidad uh -huh. Pues nada, un saludo y un beso muy fuerte para ella muy Y... Bien. Y nos vamos ya Vamos a presentar un esos. disco que ha salido nuevo lo ha sacado. Está calentito. Se llama Puente, el Chema Puente. Que se llama de Santander a Sevilla y es una fusión que, que ha mezclado un rabel al estilo Campur, eh por riego como lo toca él uh -huh. con guitarra andaluza. Eso, Ramón Fernández. Como, como es una fusión extraña en un principio, pero que suena muy bien. Vamos sí. a ver un tema y luego hablamos con el Chema Puente. El tema es esta noche ha llovido. Esta noche ha llovido, mañana y barro Pobre en mi carretero se habrá mojado Quítate niña de esos balcones Porque si no te quita ramo de flores Llamaré a la justicia que te aprisione Con las cadenas de mis amores Pues esta es la novedosa propuesta que nos hace Chema Puente y Ramón Fernández en ese CD de Santander a Sevilla que además tuvo una exitosa presentación en la Sala Tantín en Santander a finales... Un lleno absoluto, sí, sí, absoluto. además es que es una cosa como muy arriesgada pareciendo un principio fusionar mm -hmm. esta guitarra flamenca sí, con, sí. con un elemento tan tradicional como es el, mm -hmm. el rabel. Y tenemos la suerte de contar con el autor Eh, con Chema Puente, al otro lado del hilo telefónico. Buenas noches, Chema. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estás? Pues bien, bien. Mira, estoy aquí con Ramón. Ah, muy bien, pues dale pues saludos bien, de maravilla. nuestra parte. Y nada, queríamos preguntarte un poco, pues, cómo surgió esta idea, esta fusión con, con Ramón. Eh, ¿Cómo se originó esta este CD, estas músicas? Pues mira, esto hace ya unos años, porque nosotros venimos rodando ya, a esta, esta idea desde hace pues cuatro o cinco años porque tuvimos una época en que formamos parte de un, de un grupo de flamenco uh -huh. eh, que dirigía a la mujer de ramón ana, ana moreno entonces eso estuvo dos o tres años por, por cantabria y se disolvió porque está esta tierra pues es pequeña y no da para muchas cosas entonces al cabo de un tiempo pues volvimos a retomar a retomar eh, la idea y ya queda plasmada en este en este disco. Sí, sí, es que, que habéis metido un poco músicas eh, tanto de Cantabria como andaluzas en un equilibrio casi 50%, ¿no? Pues sí, sí, se ha tratado de que quedara constancia de la música del norte y de la música del sur y, y tocar cosas comunes, vamos, eh, el Ravel junto con la guitarra flamenca. Uh -huh. Bueno, eh, comentábamos que, que la sala Tantín se llenó a finales de, de diciembre en la presentación me imagino que comentarías con, con los oyentes al final de, de la presentación ¿qué impresiones, qué comentarios eh, te hacían o hacían sobre el sobre esta bueno, propuesta, Chema? Yo, yo creo que salió contenta, muy contenta la gente la uh -huh. verdad es que yo creo que, que les, les sorprendió y les agradó mucho la, la confluencia de las dos de las dos músicas, y después que también, pues, yo creo que hubo algo que, que llenó un poco el espectáculo, como fue el, el baile por las grupo de Ubiarco uh -huh. y de del grupo de danzas, ¿cómo se llama, Ramón? Armengou, Armengou, eh, que bailó la sevillana, entonces yo creo que, que fue un espectáculo ameno y agradable, y aparte pues yo creo que le sorprendió a la gente y les gustó. y uh -huh. Desde luego es algo muy novedoso ¿no? el... Algo que realmente no nadie se había atrevido sí. eh, Coméntanos un poco, el disco, cuántos temas se incluye, eh, por quién está editado, si hay alguna intervención más Pues mira, el, el disco tiene 13 temas, creo que son 13 16, temas ¿no? espera de dos 4 6 8 10 12 y sistema van de 19 pero lo quitamos tres eh, está eh, publicado por oca Record, uh -huh. por el, el ingeniero de sonido es ángel santiago y bueno pues eh, es, es eh, eh, lo que comentábamos antes que es un poquitín eh, el, el que queden reflejada la música de las dos de los dos sitios yo creo que hay conexión una conexión profunda no sé hasta qué punto pero yo creo que nos no es ajeno el flamenco a la música nuestra vamos uh -huh. a la música nuestra a la música española en general ¿no? Uh -huh. yo creo que como digo en el en el disco eh, los, eh, las eh, los esquemas poéticos más más antiguos de la lengua castellana las jarchas que estaban que estaban in, incluidas en los poemas de los de los ...poetas de Al-Ándalus, los judíos y los, los árabes... ...pues tiene tiene la misma estructura que tienen la copla... ...la copla tradicional, ¿sabes? El, el, la jota a lo pesado y a lo ligero... La, ...es las dos estructuras de la, la, las dos cuartetas... Sí, sí. ...pues están están presentes desde hace muchos siglos... Y ...están presentes en el norte y en el sur... ...o sea que es que realmente... ...eso es, es algo significativo, ¿no? Mm. El, se puede adquirir en, pues en numerosas tiendas... ...en grandes superficies... Eh, me imagino que ya está distribuido Chema, si sí, ¿no? Pues sí, sí, no está yo creo que está ya sí. eh, yo creo que en Santander y creo que también en los en, en los pueblos así uh -huh. grandes de Cantabria yo creo que está ya para la gente que sea de fuera y quiera adquirirlo lo más cómodo es por internet ¿hay alguna página o algún sitio que se pueda pedir? pues yo creo creo que no ¿eh? o sea creo que a la, eh, quizá OCA Record tenga es que no, exactamente no lo sé pero sí. que no no te lo puedo asegurar que haya alguna... Que, que esté... Eh, eh, que se venda en la red, ¿sabes? O sea, que tenga un acceso de venta no. en, en la red. Me parece que no, ¿eh? No. Ahora no te lo puedo asegurar tampoco. ¿Y qué opina Ramón de hacer una presentación del disco en, en Sevilla, por ejemplo? ¿Cómo aceptarían los sevillanos este este Rabel ha introducido con...? Pues yo, yo pienso... Buenas tardes. Buenas, Buenas tardes, tarde, Ramón. Ramón. Pienso que que lo van a apreciar más allí porque lo van a agradecer más que aquí en principio ¿tú crees? Sí, sí, estamos de aquí desagradecidos <risa> no, porque, no, pero es que la gente, tú te has extrañado ¿no? Por ejemplo, sí, la sí, gente sí. No, no se espera la gente se ha sorprendido y de Andalucía cuando sepan que en Cantabria se preocupan de, de su sí lo van a agradecer mm -hmm. mucho porque decir, ¿de dónde eres Ramón? Yo soy mixto soy, soy nieto de, de Basiega, de Cuevo, ¿no? Y por parte de mi padre Asturiano Pero artísticamente yo me he criado en Madrid Y tocas la guitarra de una manera fenomenal Además, eh, Ramón y Chema, el tema que con el que vamos a despediros sí. Se titula, o la habéis titulado, Sevillanas del Jándalo Jándalos que ya hemos hablado en, en numerosos programas de la Gila que eran los, los cántabros los eh, migrantes andalues en andalucía ¿eh? y que bueno que es una algo a recordar verdad toda esa gente que tiene que emigrar y que vive allí que luego pues a veces no podía regresar pues que también es es una buena manera de recordarlos y de, pues, de pensar en ellos y, y bueno pues recordar esas esas terribles historias que algunos sufrieron allí pues nada chema y ramón Vamos a poner este tema para que nuestros oyentes se deleiten con, con vuestra música Y que esperamos veros en muchos festivales y muchas actuaciones Y que haya muchas ventas de, del CD ¿De Muchas gracias, muchas gracias a vosotros Chema, hasta siempre, nos vemos por los caminos y por los Yo festivales que... Sí, dime, dime, dime Ramón ¿Sí? sí, puedo decir una cosa sí, sí, sí. Sí. Eh, Aquí el verdadero mérito lo tiene Chema Puente ...porque hay que tener un par de... ...¿cómo se dice?, de melones, ¿no?... <risa> sí. ...a través eso con eso... ...porque la guitarra, pues hay muchos guitarrista ...pero lo que hace con el Ravel... Sí. ...hay que tener valor para hacerlo... ...y bueno, el que le gusta mucho... ...y que tiene capacidad... ...sí señor, pues bueno, la verdad es que el disco... ...es una maravilla, y que merece... ...su atenta eh, su atenta escucha... ...vamos a escuchar ese tema que proponíamos... ...os despedimos... Eh, ...que sigáis bien, que hagáis muchas más propuestas... ...como esta... Y nos vemos, ¿vale? Un abrazo. Un abrazo. Un saludo. Hasta siempre. Que formaran una escuadra para conquistar Sevilla. Que formaran una escuadra para conquistar Sevilla. Para conquistar Sevilla. Y de Santa Certarparon las naves a la conquista. Y de Santa Certarparon las naves a la conquista. Dos amores, dos pasiones, las dos puntas de un camino, dos reflejos y una luz. Soy montañas en Sevilla y en Santander Andaluz. En el jardín de tu banca, Federico y Rafael, Federico y Rafael En el jardín de Tudanca Federico y Rafael En el jardín de Tudanca Federico y Rafael Federico y Rafael Y en el Alcázar Gerardo Sueñaba bajo un arángel Y en el Alcázar Gerardo Sueñaba bajo un arángel Dos amores, dos pasiones Dos puntas de un camino Dos reflejos y una luz Soy montañas en Sevilla Y en Santander Andaluz Pues se va animando la gila Ya hacía tiempo que, que no veíamos por aquí A Pilar Rasienes Hola Pilar Y Héctor Talledo que, está, que también ha venido a compartir Estos fogones con nosotros Se nota que no hay partido de fútbol sí. <risa> Bien, pues eh, nos ibas a comentar un festival además como muy solidario Pues sí eh, Es un todo. nuevo festival que se va a hacer eh, en favor de Lara Martín La niña de 6 años que, que tiene un cáncer Por lo visto va evolucionando bastante bien uh -huh. eh, Entonces se eh, vuelve a organizar en eh, Vargas, en el, en el Polideportivo de Vargas Un festival a, a beneficio de ella Empezará a las 7 de la tarde el, el sábado 26 de enero eh, La entrada costará 5 euros Que ya te digo que es en favor de, de Lara Actuarán los grupos Garma, Naeva, Mario San miguel Y las Orejas del, del Lobo Entre grupo y grupo habrá actuaciones a pie de escenario De las Piteras de Valle, los Gaiteros del Faro Y gente que se quiera sumar a, a esta iniciativa Que, que apoyamos Y deseamos la pronta recuperación de, de la cría esta de, la... de Lara Muy bien, pues nos vamos ya a, a ese espacio que queremos dedicar al 2 de mayo de 1808 Y nos vamos con un tema de Dulzaineros del Bajo Aragón, de su sede Ambiestas Que es tradicional, es un tema tradicional de Sariñeña en los Monegros Y que se titula Armas, Armas este año el bicentenario de la guerra de la independencia y dado que fue una revuelta popular creemos que entra perfectamente en los contenidos de este programa pues a raíz de aquellos sucesos se produjeron multitud de canciones alusivas a la guerra y a los guerrilleros que en ella tomaron parte como el deliendo Juan López Campillo del cual cantaban la siguiente copla llevan las montañesas en justillo un letrero que dice viva Campillo Así pues, nos enfrentaremos a desarrollar un programa que como los anteriores que hemos dedicado a temas históricos nos desborda la cantidad de historias y de datos que hay para hablar en solo 60 minutos que tenemos asignados. Hablaremos de cómo se sucedieron los hechos a partir del 2 de mayo como colofón de los despropósitos y ambiciones de los gobernantes de entonces y fueron el inicio de la desigual guerra que enfrentó al mejor y más preparado ejército europeo de entonces con el pueblo llano que además con unos medios precarios supieron plantarle cara para defender su tierra mientras tanto nuestro ejército miraba para otro lado guerra, guerra, guerra prepare los cañones prepare las trincheras que viene el general declarando guerra contra el infernal ¿Y cómo pudimos llegar a, a este conflicto, Tono y Fernando? Pues, pues fue realmente un, un uh, acúmulo de circunstancias. De despropósitos. de despropósitos. La palabra yo creo que es despropósitos, ambición, ambición. por el favorito. Mm -hmm. eh, antes decías eh, de Godoy. Sí. Godoy fue, yo creo que el gran instigador ante el, iba a decir el cornudo de Carlos IV, no lo diré, Joder, y era, si de decir, no? ay, se me ha <risa> el títere de Carlos IV en manos de, de Godoy sí. y la ambición de este Y todo venía provocado, pues, sí. por los deseos de Napoleón de adueñarse, de ahogar, de a, ahogar a, a, a su enemigo tradicional, bueno, a los que eran ingleses, los ingleses sí. y con no hay... esa excusa, ¿verdad? Que además dominaban el mar porque habían tenido las batallas del Cabo sí, San Vicente y Trafalgar, habían, habían dejado a la escuadra, a, las, a la... Los barcos españoles y franceses totalmente desarbolados. Pues para allá que para acá. Y bueno, pues nada, Manuel Godoy, secretario de Estado de Carlos IV, pues a través de, de no, no, la conjura la, conjura la conjura, del escorial la conjura en de donde en donde el hijo de Carlos IV, Fernando VII, pues eh, reclama a Napoleón, quiere casarse con una, con una princesa francesa y le reclama que, que bueno, pues las circunstancias... Eh, Fernando VII está en contra totalmente de Godoy. Pues ahí empieza el revuelo, uh, después se en el año... Se quieren repartir Portugal, eh, sí. dejando de tres partes, el todo el sur, el Algarve, para Godoy, Eso, para hay... Godoy y su familia. Sí, sí. Eh, la parte norte para Francia y la parte central que se la reservaba España, no sé qué sería España en, en ese tinglao, mm. para negociar con los ingleses. Pues las colonias y los sí. territorios que ya habíamos perdido. Y a través del tratado que firman en Fontainebleau, eh, Godoy con, con Napoleón, pues empiezan en 1807 pues empiezan las tropas eh, napoleónicas a entrar por la frontera virenaica con el general Junot. Y eh, van llegando hasta hasta Portugal. Allí los reyes portugueses Se huyen en, la, en los navíos ingleses hacia Brasil. Y entonces go eh, go Doise da cuenta de las de las de la verdadera de las verdaderas intenciones de Napoleón y es cuando este hombre pues empieza a echar a recular y a echar para atrás porque se da cuenta que los franceses no han vienen ido solamente dejando tropas Eso por el es. camino, no unos no las han mil, llevado a la frontera, unos 100.000 soldados eh, empiezan a esparcir por, por toda la, la por la península y es cuando ocurre el, el motín de Aranjuez. En Aranjuez otro de los sitios ...donde los reyes accedían a sus descansos... ...había un palacio pues, real... ...pues eh, se arma ¿Y una, una revuelta... ...Fernando VII pues eh, le echa en cara a Godoy... ...pues todas estas eh, maquinaciones que estaba haciendo... Eh, ...porque incluso Godoy quería haberse llevado a los reyes... A, ...al sur, a Sevilla... ...lo mismo que los reyes de Portugal habían huido... ...pues para separarle un poco de, del avance francés... ...y ahí se arma la Mari Morena... ...tal es el caso que eh, Carlos IV abdica en, en, ¿En su, su hijo? hijo... ...en Fernando VII... Y aquí ya empieza la, la serie de despropósitos porque luego eh, Napoleón les convoca en en Bayona. Bayona. Eh, convoca eh, primero en a En un principio iba a ser aquí en España, en Burgos, pero, pero le va como les va No, es que estoy ocupado, es que sí. no sé qué, venir vosotros aquí. Ajá. Y los lleva allí y resulta que al final lo que, no no quiero pensar lo que lo que habría allí. Para que Fernando VII, el sí. deseado, y luego hablaremos del deseado, sí. eh, abdique otra vez en su padre. Sí. y este... Pero espera Perdona, Antono, eh, antes se da una circunstancia, que es, va llevando a toda la familia real. es decir Primero lleva a Fernando, le hace llegar, posteriormente llega eh, Carlos IV y y su, y su mujer, la reina, María Luisa, uh -huh, uh -huh. María Luisa ¿no? Sí. Eh, y después, los reyes, Carlos IV, bueno, el rey, el rey era Fernando VII, pero vamos, eh, Carlos IV hace a, que Napoleón traiga a Godoy, porque Godoy después del motín de Aranjuez estaba preso, y para que no le maten en Madrid, pues le, hace, le llevan también a, a Bayona, allí se hace la tremolina, Napoleón ve que la familia es, es un despropósito, vamos, se yo, tiraban vamos. los trastos unos a otros, bueno, Y ocurre una circunstancia que es de la que hoy nos toca hablar, que es el 2 de mayo. Cuando todavía estaban en, en esos despropósitos, resulta que, eh, bien por el fervor popular, que eso de no decir, lo va contar... eh, Fernando VII abdica en su padre otra vez, digo, vuelve perdona, a ser rey... Tono, perdona, tono. Pero es que es precisamente a partir del 2 de mayo, cuando Fernando VII, viendo las consecuencias de su reinado, de estar allí además pues como rehén pues se da cuenta porque el 2 de mayo dicen los historiadores que eh, en parte fue por las revueltas populares, pero en parte fue también eh, porque eh, lo buscaban los, lo los franceses para crear esa revuelta, esa revuelta y que Fernando VII excusa? se le bueno, se le, se le pusieron los estos de corbata y entonces es cuando, ah, ahora cuéntalo, tono. cuando abdica de su padre, <risa> que a su vez este era un pusilánime, el Carlos IV era un pusilánime, eh abdica en favor de Napoleón sí. El cual, fíjate hasta dónde vamos llegando Cede el reino de España A su hermano mayor A, a José José Primero. Llamado Pepe Botellas Pepe botella. o Pepe Plazuelas porque sí. dijeron que hacía muchas plazuelas. Era por llamarle algo. Porque sí, el, el no era no, borracho el hombre. el hombre. No, no, bebía. No, no bebía. Y no era bebía. bastante prudente, bastante uh -huh. mejor que el deseado famoso de Fernando incautó, VII. Parece un, des, un destacamento, un cargamento, mejor dicho, de alcohol y a partir sí. de ahí le empezaron a decir el de la botella, el de la botella, Pepe Botella. Sí, sí. Y además también le acusaban de ser el jugador de las cartas. Sí, ya, bueno, o sea, pero era había que bastante mejor, más uh -huh. asentado que que, bueno, que el hijo del, del Carlos IV. de Carlos IV. y en estas es Fernando el 2 de mayo, el 2 de mayo que estamos ahora conmemorando el 200 aniversario Sí, y la verdad es que hay mogollón, mogollón cantidad, barbaridad de datos y... Nos ha desbordado tema, preparando este programa, yo creo que a los tres nos ha desbordado. Efectivamente, entonces tendríamos que tocar muchas cosas, pero lo más lo más anecdótico, lo más así, sería pues bueno que, que, que eh, aquí en Laredo, curiosamente, donde estamos eh, desarrollando este programa de la Gila, es donde se acabó esa famosa guerra de la independencia. ¿Eh? Uh -huh. Que luego vamos a tocar Y el estallido, pues eh, parece ser que la revuelta popular fue en Madrid un 2 de mayo Un lunes ¿Y, y qué pasó en Cantabria? ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué hacíamos aquí mientras que los madrileños ya habían eh, el famoso Pedro Sí, pero si todo un poco que ocurrió Porque aunque bueno, todos sí, lo hemos realidad, estudiado Bueno, sí, no, en realidad Pero bueno, vamos en realidad, a recrearlo un poco En realidad el 2 de mayo se conoce siempre por esos su sucesos que ocurren en, en Madrid Cuando Madrid se subleva Eh, a la ocupación de las tropas francesas en España, las tropas de Napoleón Bonaparte, que curiosamente tenía conquistada media Europa o casi toda Europa, pero aquí todavía no había llegado, porque pensaba que lo iba a hacer más fácil, simplemente con haber mandado a, allí a, a Bayona a Fernando VII... Claro, tener los reyes. porque contaba con otra cosa cuando Fernando VII fue allí dejó orden al ejército que, que agatasen las órdenes Ordenes, de los franceses claro y además que está o sea, que aquí que claro, atado y bien atado. al mando del tema se quedó aquí el mariscal de, de Francia y rey de Nápoles que era el cuñado de Napoleón el famoso Joaquín Murat Y bueno, parece ser que todo el chispazo eh, de, de la revuelta popular fue el motivo que se desencadena a las 9 de la mañana cuando la muchedumbre mmm, de Madrid se solidean tal ver cómo sacan a poco menos que a patadas al infante Francisco de Paula de Borbón, hermano de Fernando VII. Uh -huh. Al ah, rito y de que ya, nos lo llevan. Ya, y al salir del palacio por la fuerza punta a puntapiés, es, es cuando la gente se da cuenta de que dicen, oye, estos, estos, si se tratan así al rey, como nos a tratar ya, a nosotros? Sí. No, digo yo... Bueno, en realidad eh, a partir de ahí ya el, desegade, el detonante en Madrid ya eh, desde el parque de artillería de Monteleón, los capitanes famosos que siempre aquí hablamos de esa estatua que había en Santander que sí. ponía David y Velarde Sí, que se pensaban que como Ramón y Cajal ¿No? Pues, era, Do, Ramón un... y Cajal, sí, no, aquí lo que mismo que y David y dos. Velarde, ¿no? pues no, en realidad eran dos, Luis Daoiz que era sevillano y Pedro Velarde Eran tres realmente sí, y luego estaría, Yo tengo recogido Ruiz. a Jacinto Ruiz sí, Lo que pasa es que este buen hombre no tuvo la suerte, entre comillas, de morir en ese, en ese mismo día, sino que eh, fue herido mortal porque murió al cabo de un mes en, en creo que en Badajoz donde le trasladaron pero, bueno, que pero también, estuvo en la, revolta, ¿no? sí, estuvo en la revuelta mira, la importancia de morir en el momento porque Manuela Malasaña que sí murió en el momento era sí. una chica costurera de 17 años como murió allí en el parque de Monte León, bueno, hay muchas versiones, unos dicen que murió allí, que si estaba cargando la escopeta de su padre y le pegaron un tiro, otros dice que la registraron los franceses, y encontró un arma, unas tijeras, ella era costurera y fue fusilada, pero bueno, sí. el caso es que murió también en el momento y es una heroína. Uh -huh. Hay que saber morir en el momento justo. Bueno, hay que contar que allí en el en el Parque de artillería de Monteleón, pues bueno, allí se defendió el pueblo con los militares en su momento como pudieron. Fue sangriento, lo vemos todos en ámbito en pinturas y que luego y que luego el bueno, no le voy a calificar. Y las victorias de las tropas bueno, de Murad, claro, porque con mujeres con tijeras y cuchillos. Esa, exactamente. Bueno. Empezaron a detener a todo aquel que llevaba todo aquel español que llevaba un cuchillo y en sí, aquella sí, época sí. quien no llevaba una navajuca. No, no, y que no tenían ninguno tenía carné, así que rápidamente. Bueno, total que se produjeron por los fusilamientos del 2 de mayo y que están reflejados por Francisco de Goya en sus magníficas eh, grabados de pues eh, y pinturas como los eh, la lucha de, con los mamelucos, el 3 de mayo, los fusilamientos en la montaña del Príncipe Pío y sobre todo en las en los grabados de los desastres de la guerra que os recomendamos eh, pues verlos últimamente lo regalaba una revista Uh, este mes me parece que salía con una revista Y están muy bien comentados Que merecen la pena verlos Y en esas, en esas pues al abdicar Como habíamos dicho, Carlos IV En Napoleón, y Napoleón ceder el trono A ah, José I, pues llega José I Y tenemos una canción que le Es el pueblo, le sacó rápidamente eh, mm. Una canción eh, Pues eso Un poco peyorativa Como no podía ser de otra manera Y vamos a oírla en la voz de Joaquín Díaz Este Pepe Botellas ...que se cantaba en 1809... ...de su sede Canciones de la Guerra de Independencia... Cuando la reina se pone bombón La mantilla de franera, bombón La dice José Pepino, bombón Ese cuerpo pide guerra, bombón Ay, qué bombazo, bombón Dame un abrazo bonbon, bon. no puedo ahora bonbon, bon, que estoy borracho bonbon, bon. siempre, siempre andarás, comiendo arroz no te hartarás. Ay qué bombazo bonbon, bon. dame un abrazo bonbon, bon. no puedo ahora bonbon, bon, que estoy borracho bonbon, bon. siempre, andarás, siempre andarás, comiendo arroz no te hartarás. Se pone bombón La mantita de blonda Bombón La dice José Pepino Bombón Ese cuerpo pide bomba Bombón ¡Ay, que bomba! bom, bon, dame un abrazo Bambón, bon. no puedo ahora Bambón, bon, que estoy borracho Bambón, bon. siempre andarás siempre andarás, comiendo arroz no te hartarás Ay, qué bombazo, Bambón bon. dame un abrazo, Bambón bon. no puedo ahora, Bambón bon, que estoy borracho, Bambón bon. siempre andarás, siempre andarás comiendo arroz no te hartarás los historiadores de la época consideraron a José Bonaparte como un hombre inteligente y amable, de buenas costumbres y lleno de buenas intenciones pero las circunstancias en las que ocupó el trono lo hicieron odioso a los españoles como no podía ser otra manera y después de una serie de circunstancias, de batallas que no vamos a enumerar porque nos vamos a centrar aquí en 1808 pues como fue la de Bailén que ocurrió también en ese año, el 19 de el 19 de junio eh, la batalla de los Arapiles cuando ya interviene ...pues el general Wellington cuando expulsa a los franceses en, en 1813... y ...1814 14. es cuando acaba la guerra sí. definitivamente y es aquí en el monte Brusco de Santoña... Ajá. ...donde la última, el último reducto de franceses que estaban ahí lo habían tomado como un pequeño Gibraltar... Sí. ...ya se rinden a las tropas españolas y a Wellington y sí. Wellington parece ser que tenía una pequeña intención de haberse, de haberse lo quedado, se quedaba claro. a Antonia. ya claro. lo habían hecho que levantar anteriormente otro levantar, ¿no? sí. pero los españoles dijeron que no hay no, no, ahí menos mal que estuvimos bueno, listos y, o estuvieron listos donde bueno, ocurre, en ocurre ese... una, una circunstancia también eh, curiosa el gran expolio por parte de franceses y eh, ingleses del el patrimonio artístico español porque por poner un pequeño ejemplo España, Pepe Botella salía con todos los cuadros, esculturas los Y en la batalla de Vitoria, pues tuvieron que dejar allí, abandonaron porque la perdieron, evidentemente, y se lo quedó el general Wellington, con la tan mala fortuna que cuando Wellington quiso devolvérselo cuando acabó la guerra Fernando VII, este le dijo de una la manera tonta no, no, lo que se ha ganado en buena ley... Que se quede donde que se está quede. Y por eso, pues por muchos cuadros tenemos, Entre ellos, la Venus del Espejo De Velázquez, está en la <risas> Nacional Galería de, vale. de Londres vale. ¿Sí? sí. Bien, pues en, en el interín en 1812 Ocurre una cosa Que hemos apuntado antes un poco en el dicho Que es la constitución de de 1812, 19 de marzo, fue muy importante porque abolía pues muchos privilegios feudales, abolió uh, la, Inquis la Inquisición, abolía Era uh... una una uh, constitución bastante avanzada. Sí, de sí. todas formas, la constitución que habían traído los franceses aún era bastante más liberal sí, que esta, sí. porque no olvidemos que Pero... España era muy católica, la católica España era también muy monárquica uh -huh. sí, entonces, sí. La constitución decía que la soberanía residía en la nación Y eh, la nación estaba mandada por el, por el rey el, el rey por Mientras que los franceses eran más republicanos Y daban más poder al pueblo Eso, Pero bueno, sí. era lo que había entonces sí. Era una constitución que no estaba mal eh, se, Era muy larga, tenía trescientos y pico artículos Sí. Y definía mucho, había muchos artículos que en vez de ser ley estaban dentro de la Constitución como eran el régimen electoral y cosas sí. así. Pero bueno, fue una Constitución muy buena para, para el, sus tiempos. No olvidéis que Napoleón fue un gran legislador. El código civil que tenemos nosotros prácticamente hoy en día es el código de Napoleón. Sí, efectivamente. No. Abolió esas diferencias sociales, por ejemplo, en la... Que no se podía juzgar a la gente noble y si a los plebeyos los equiparó todos los ciudadanos, los consideró iguales ante la ley. En fin, consiguió una serie de, de mejoras que hoy nos parecen impensables que, que no hubiese eso. Recordar que en Móstoles, donde hubo un, un alzamiento también... Eh, había dos alcaldes. Sí, claro, el, el, el de la la los nobles de y el del pueblo. No, el del, el, el de los, o sea, hasta ese punto estaba Móstoles separado las clases sociales. la guerra Móstoles declaró la guerra Los dos alcaldes. Eso es. Bueno, decir también que se formaron una, una serie de juntas, primero locales, luego provinciales y luego la Junta Central, pues que llenaban ese vacío de poder que había quedado. ¿Por falta, falta de autoridades, ¿Por claro. Es. No había quien gobernase los pueblos, no había alcaldes, no había reyes, no había políticos de renombre y entonces en cada pueblo las juntas vecinales elegían al más guapo o al más visto, o como fue en Cantabria, al obispo. Y de ahí se formaron esas juntas generales, eh, además eh, una cosa muy curiosa eh, que fue, eh, por ejemplo, la Junta General del Principado de Asturias, que se proclama soberana, y ella mmm, va a negociar con los ingleses y declara la guerra a los franceses. Eh, la unión luego de, la, de las juntas eh, nos hizo más fuertes, pero ganamos o ganaron Gracias a que eran incorrompibles, porque al, al no estar todo el poder centrado en una sola persona, persona. hacía que era que fuese muy difícil atacarles y corromperles y ofrecerles. Mm -hmm. eh, fue una gran ventaja esa descentralización que hubo entonces. Bueno, hay que decir que además Cádiz fue una población... Eh, eh, que, inconquistable Es decir, los franceses así llegaron No había manera de conquistar Cali no, y en Cali realidad, solo se conquistaba por el mar Y eh, no disponían de barcos España para España en no. general fue el único sitio Donde Napoleón no pudo hacer eh, sí. carrera Como decía de alguna manera Porque no estaban sus ejércitos acostumbrados A la guerra de guerrillas la guerra, la Si la, guerra, con, si la guerra contra los rusos eh, Le fue posible por los eh, Ambientes eh, por, decir, por los agentes climatológicos que no invierno, las, exact, que eh, eh, no podían con ellos porque los inviernos eran horribles uh -huh. y los, las tropas, que eran muy dis muy disciplinadas, no los podían soportar. Sin embargo, aquí, teniendo el clima tan benigno como tenemos en el sur de España e incluso en el norte, ocurría que las guerras de guerrillas, hablemos, por ejemplo, de Campillo o de Curro Gémenes, que todos hemos sí, visto en la tele, sí. aunque sea un personaje de, de, de ficción, de ficción Eran así las cosas Y claro, los franceses no estaban preparados para claro, Llegaban, daban del palo y salían corriendo Y, corriendo. y final... claro, ellos tenían un ejército Para plantar cara, cara no para seguir y corriendo cañones, Y cañones que no valen Para nada contra un ejército de guerrilleros Que aparecen ya. y desaparecen como el viento Efectivamente, vamos a ver otra música Espera un poco, que iba a comentar que también eh, eh, Napoleón tuvo que venir Porque se le iba de las manos, pensó que esto iba a ser Un viva Estuvo, vivara, estuvo incluso en Santoña sí, sí, sí, sí. Y el, el proyecto vino, de Santoña a de 1808 es, y estuvo en pendiente de Él, sí, sí, él sí, supervisó sí. Pero bueno, como lo, lo que hablábamos Que Cádiz no había manera de conquistarla Que allí se hizo la constitución Y el pueblo cantaba un tema que se llamaba Marica Que explícanos un poco el significado de la palabra Que no es el que actualmente utilizamos pues, de una bueno, Tiene de relación, sí. Marica es un diminutivo de, de María uh -huh. Marica, Mariquilla es un diminutivo de, de María ¿Por qué a los afeminados homosexuales se les empezaron a llamar eh, maricas? Que es otra acepción que viene en el diccionario, por cierto. Pues yo supongo que es un poco por como ahora, que, que es un poco... ¿Qué María eres? Eh, y al que era muy afeminado pues le decían eso, que, que María, que marica eres. En, uh -huh. en el, no olvidemos que cuando la posguerra, o antes de la posguerra, había una, mari, una muñeca que se llamaba Mariquita Pérez. Sí, eso es. Bueno, eh, hemos estado escuchando de fondo a Evia, eh, de su sede al otro lado, la marcha del 2 de mayo, que también tiene y es muy famosa y muy le hemos oído muchas veces. Bueno, pues este tema Marica de Joaquín Díaz, canciones de, la, de canciones de la guerra de independencia, que todos habremos oído también algunas estrofas referente a esto que dicen con las bombas que tiran los fanfarrones, se hacen las gaditanas tirabuzón. Tirabuzón. Mas kedia, los valentones hacen las gaditanas, tira bufones. Traile marica, traile, a napoleón. Verás cómo le damos la constitución. Traile marica, traile, traile marica. Como rioní la lanza, la espavain la pica. Traile Mariquita, traile, e traile Mariquita, un morrio ni la lanfa, la espava i la pica. Si fuera un animal feroz que nos comiera Traile marica, traile a Napoleón Verás como le damos la Constitución Traile marica, traile, traile marica Como rion y la lanza, la espada y la pica Tràile, marica, tràile, tràile, marica. Bum, morrión i la lanza, la espada i la pica. Hemos comentado que, que las canciones que estamos oyendo en la voz de Joaquín Díaz fueron recopiladas por Federico Olmeda, el cual ya, como sabréis todos, hizo el cancionero de, de Castilla, el cancionero de Burgos. Bueno, Fernando, el deseado. El deseado. Pues, ¿Qué en ¿Qué pues curiosamente aquí es sen unos hechos muy muy graciosos muy paradójicos y es que eh, mientras que ya desde el 2 de mayo y el 3 de mayo y el 4 de mayo en francia y en mucho en francia perdón en madrid y en muchos en muchas localidades españolas ya estaban a palos con los franceses Aquí los Cantabria estábamos muy relajados. El único que armaba algo de bulla era el que saltaba a los ánimos, era el obispo de Santander en ese momento, en sus pastorales, el famoso Rafael Menéndez de Luarca y Queipo de Llano. Y la cosa parece que fue así hasta el día 20 de mayo de 1808, o sea, casi 18 días después del lanzamiento. Eh, las circunstancias fueron muy paradójicas por resulta que según un libro de historia de 1867 que he encontrado por ahí de un tal Manuel Asás para que no digan que lo han escrito el otro día mm -hmm. dice que el problema en síntesis comenzó así no dice que ese día hablando de estamos hablando de, del día 16 de mayo eh, habiendo un muchacho desatascándose para hacer sus necesidades en una calle en concreto en la calle del arcillero un francés creado de una casa le dio un pescozón y le dijo, anda sucio, que ya se os limpios. El padre del muchacho, que esto observó, se metió en disputa con el francés y esta disputa paró en bofetadas. En términos que se reunió mucha gente alrededor y empezó a hacerse gran alboroto... Y la riña fue atrayendo a la gente, que cruzaba pacíficamente las calles y sin más ni más empezaron a solimentarse los ánimos, se amotinó el pueblo, tocaron las campanas de la catedral Arrebato y los tambores del regimiento provincial del aredo que guarnecía la ciudad a Generala. Y con los gritos de viva Fernando VII muera Napoleón, muera Besieres y muera los franceses, aquí ya de alguna manera se alzó ya... Eh, sí. la guerra de independencia Hola, en encantada yo había oído otra anécdota que era que estaba pescando un chaval ahí en el puerto gibiones y estaba un francés con su equipo total de, de sí, ejército de y al sacar gibión, el, jibió, el jibió hizo... ¡fix! y manchó a, al francés a todo todo el traje de militar al francés y dijo el francés qué magano ¿Sí? y de ahí que los santanderinos llaman a los gibiones Magano ah, pues <risa> será se un buen chiste contar, pero desde luego yo en ningún libro, lo lo en, pelo, ningún libro historia, no, en ningún libro de historia la historia con minúsculas es así inmediatamente después de estos acontecimientos como os hemos dicho había que convocar juntas había que buscar responsables, había que buscar gente a la cabeza de los grupos, de las milicias de los grupos de revolucionarios contra los franceses y efectivamente en Santander se reúnen las autoridades y curiosamente eligen como jefe de, dicho, de dicha junta al famoso obispo, al Rafael Tomás Menéndez de Luarca y Kei cosa graciosa porque este hombre Aparte de haber hecho ya varias pastorales en contra de los franceses Que por ahí empezó Es que cuentan que era un hombre muy vehemente Porque sus primeras corridas de toros Y decretó que no se podía salir de casa a partir de las 10 de la noche Porque lo que, el que lo hiciera estaba bajo pena de pecado mortal Era bastante racionario ¿eh? Con todo el ambiente liberal que había sí. entonces El hombre este era bastante racionario Y bueno, creo que se formó el armamento cántabro sí, en el que intervinieron muchos fue, muchos del regimiento provincial del Aredo. Exactamente, este se, fue el regente de Cantabria, sí. se llamó Voluntarios del Armamento cántabro al primer al primer eh batallón o podríamos alguna manera el primer equipo que se y se armaron unos 800 hombres. ¿eh? Este esta aventura del Armamento cántabro duró muy poco porque parece ser que él estaba mandada por el coronel provincial de Laredo, José Velarde, que se ha igual que el famoso sí, Pedro sí, Velarde. Que da lugar a confusiones. Hay, confusiones. Hay gente que piensa que si era el uno o el otro. No, este era otro, pero se ha igual. A quien dicha junta eligió por general. Teníamos al regente y luego al general. Y bueno, pues curiosamente salió a ocupar los puntos más importantes de aquí, de la cornisa, y en concreto fueron a Burgos, a los Tornos, a Torralavega, a las Oces... Y el general Besieres, eh, viendo que había movimiento de gente en Cantabria, pues creído de que se de que había mucha gente, pues mandó a unos oficiales a inspeccionar a ver qué estaba pasando. En verdad, pues se dio cuenta enseguida de que las fuerzas eran muy escasas y que los nuestros, pues que no iban a llegar a nada. Pero curiosamente, cuando vinieron estos inspeccionar a ver qué pasaba, los de aquí arrestaron a los dos oficiales. De, los, de aquí, los, de Laredo, lo, lo, los de Cantabria, ah. los del regimiento armamento sí, sí, cántabro sí. con el regimiento del Laredo Arrestaron a, a lo, y viendo Bessier la falta de estos dos oficiales Pues ya empezó a, enfa, a enfadarse y mandó a Burgos tropas de observación Y así permanecieron y no hasta el día 17 de junio Cuando ya José Velarde dio aviso a la Junta De que los franceses venían como unos 2.500 con todas las armas hacia acá Pues ya el obispo tocó arrebato y dicen que el resultado de este aviso fue alarmante porque hizo una proclama que manifestaba algo así, que abandono nuestros reyes presos y que la mina había roto antes de tiempo y pudiendo reunir a unos 400 hombres, se colgó al cuello un crucifijo y un par de pistolas y salió a reforzar a Velarde. Y entonces en la marcha dicen que todos solían gritar eh, acompañando al obispo ¡Viva el señor obispo! Y él les contestaba, viva Jesús, hijos de Jerusalén, y vencer y llegar todo ha de ser. Y bueno, por conclusión, los franceses los barrieron, los dispersaron, no, a cada uno no. le pegó por donde pudo y el obispo marchó, tuvo que escapar a Asturias, a esconderse allí porque si no el vecino es este hay otra historia eh, que dice que este obispo ordenó a los arciprestes y a los curas párrocos luchar contra el invasor sí, sí, sí que claro. vendió sus propios bienes para comprar armamento y avituallamiento de un grupo de ejército fíjate, de 14.000 hombres y con ellos fue a buscar al enemigo a Burgos, donde lo que tú dices le dieron mm. hasta en la de identidad y se fue a refugiar a potes Luego ya allí sí se fue para Asturias Sí, en concreto te digo, a marchó a Asturias y en realidad, eh, luego después, yo, por lo que he podido leer por ahí en otros libros, eh, a partir del 21 de junio ya Napoleón no le perdonó y mm. creo que tuvo que marchar esto incluso fuera de España, dicen que se estuvo en Inglaterra el famoso obispo, porque Eh, Napoleón no se lo perdonó nunca ¿eh? el famoso armamento, sí, fue, armamento y fue muy bien recibido allí en Inglaterra Una cosa, antes que se me olvide Fernando VII estaba, el pueblo español pensaba que estaba metido unas mazmorras durante sí, cuando duraba la guerra en hasta 1800, y estaba en, en el Palacio de Balancé viviendo a cuerpo de rey como no podía ser de otra manera y también recordar que había mucha gente que bueno, con sus todos sus buenos propósitos son los llamados afrancesados que eran aquellos españoles que consideraban que esa, esa mazmorra manera de gobernar, un poco más liberal, un poco más abierta, pues que era bueno para el país en aquel entonces, ¿no? Y que tuvieron que huir, fue una de las primeras, cuando acabó la guerra, en 1814, fue una de los primeros éxodos de españoles, se habla de unos 12.000 españoles que tuvieron que, que emigrar a Francia y a otros países porque eran realmente perseguidos por Fernando VII. Pero bueno, vámonos centrando un poco en la zona de laredo Laredos, Casturdiales, que sufrió una de las grandes matanzas. Hombre, Casturdiales, en realidad, la cosa sería muy larga porque yo, la verdad, es si cuando lo he estudiado, la verdad es que pone los pelos de apunta, porque parece ser que Castro el 11 de mayo de 1813, como no se rendía Eh, las tropas francesas colocaron los cañones frente a las murallas empezaron a dinamitar a dinamitar a dinamitar, o sea, a lanzar balas de cañón contra la muralla hasta que pues, lograron hacer hueco por ese hueco se empezaron a meter los ejércitos franceses y dice que pasaron a cuchillo hasta las mujeres o los ancianos, quemaron 133 casas y murieron 563 personas sí, en el y luego en Santoña y en santoña y en Laredo pues construyeron, se metieron tanto en el Fuerte, fuerte de Rastrillar, Rastrillar como, en la buciero, Rochella, como en el Buciero es que obras de un conservamos los fuertes en, aquí todavía tenemos parte de ellos reconstruidos Y las baterías están uh -huh. prácticamente íntegras uh -huh. ¿eh? Esas baterías luego se aprovecharon por los españoles En épocas de Carlos III y estas cosas Que son las que sí. tenemos ahora han venido de ahí y Reconstrucción, perdona, que lleva durante varios años Ya llevando a cabo la escuela-taller escuela, La escuela-taller, escuela, sí Y bueno, pues en realidad en el año 1814 Ya los franceses estaban casi vencidos Pero aunque la mayor parte de ellos Que quedaban aquí en España Estaban entre Laredo y Santoña San que, que continuaban bajo su dominio algunos en Castrurdiales y la, la famosa batalla que, que desencadena todo es la que se ejecuta aquí en febrero de 1814 cuando el famoso Diego del Barco y de la Cendeja que está enterrado en Santa María uh -huh. curiosamente hace, el año pasado hace dos años han descubierto la tumba por parece ser, porque yo toda mi vida desde que Basoa allá lo cita en el año 32 y algunos antes, dicen que había un brigadier que se llamaba Don Diego del Barco y de la Cendeja que murió en el asalto del Fuerte de la Soledad y tal y tal en una noche de un veintitantos de febrero y que teniendo el cuartel general en Colindres le, asaltando los fuertes estos fue herido de casco de granada o de Granada en una pierna y cuando él andaba a caballo de un sitio a otro dando instrucciones para tomar el fuerte del rastrillar, parece que fue herido, y, y bueno, pues se puso muy enfermo, le llevaron a Colindres, que es donde estaba el cuartel general, y allí parece ser pues que se le engangrenó la pierna, y murió de gangrena. Uh -huh. Y sus últimas voluntades, que quedaron reflejadas ahí en su testamento militar, fue que le enterrasen en, en, en Santa, Santa María. María, y efectivamente allí está enterrado en, en delante del altar de Belén, Este hombre hace desde este testamento militar El día 26 en Colindres Por el que dispuso que su cadáver Después de su muerte se trasladase al Laredo Y se enterrase en la iglesia parroquial del mismo Como se ejecutó no dejando pie a memoria Y se le diera eh, tierra lo antes posible Porque la pierna se le había engangrenado uh -huh. Y como había miedo a epidemias Por uh -huh. eso se procedió a un enterramiento rápido Ese mismo día, el día del, del entierro de ...de Diego del Barco... ...el coronel San Llorente dejó escrito... ...para conocimiento de la tropa y del gobierno español... ...un cartel clavado en la puerta del cartel... ...que decía así... ...mañana se dará sepultura... ...con todos sus fúnebres honores al virtuoso español... ...y acreditado militar, el brigadier... ...Diego del Barco... ...en estos momentos acaba de morir de sus heridas... Quien acompañarán al más allá del sepulcro El sentimiento y el amor de cuantos le obedecían Cuartel General del Laredo 26 de febrero de 1814 Y luego hay otro personaje muy curioso Juan Tomás López Campillo Natural del Liendo de Lindo, aquí al lado. Pero ese fue un guerrillero, ¿Fue un guerrillero. ¿Y qué? ¿Qué pasa sí, sí, sí, sí, sí no, no, no. El Curro Jiménez El Curro Jiménez de, de, de, de aquí de en la zona. Estuvo además en todas las batallas posibles eh, Participó en la Junta Central Aun pudiendo formar el cuadrilla no quiso enseguida se puso a las órdenes de bueno pues de los otros de los de, de porlier por ejemplo en Liébana, y bueno estuvo en numerosas batallas y el hombre pues al final lamentablemente pues murió de un cólico miserere en Francia donde tenía que apendicitis eh, perdón sí sí donde fue emigrado como he comentado antes este hombre pues es muy famoso López Campillo pues tiene grandes cosas y batallas Ot ya para finalizar porque se nos va el tiempo esper esperamos ansiosamente que hagas un programa en tu sección dedicado otra vez a, a esto cuando se vaya acercando las fechas porque se nos han quedado muchas cosas en el tintero Fernando, este año se va a celebrar el 200 años, sí. eh, vamos a decir conmemorar, vamos a decir en en Aria, porque en Aria, entonces, las guerras tengo no se pueden celebrar, tengo entendido que van a venir en peregrinación desde la Coruña para acá ya sabéis que hay un libro editado sí. por gente de la sí. Coruña, allí sí, sí, se sí, le sí. este señor se le ha hecho una estatua a Diego del Barco y sí. Y van a venir en peregrinación al Laredo y aquí se harán los honores vestidos de militar, con los eh, fusiles, los sombreros y todo, como ya se hizo cuando se descubrió la tumba. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, y tú Tono, coméntanos, regresa Fernando VII y ¿qué pasa? En 1814, cuando finaliza, gracias a Dios, la guerra de, de Independencia, regresa Fernando VII y ¿qué nos ocurre? Pues, lo un poco primero antes? que hace Fernando VII es abolir la Constitución, volver, declararse dueño y señor absoluto del de, de solar patrio decir que aquí el único que manda es él eh, todo lo que se había avanzado volvemos para atrás él cierra todo y esa muy señor de hecho modifica hasta la ley de sucesión hmm. va, varía la ley sádica sa, habitación ¿sí? sí, sí, para que, para reinar que pueda mujeres. reinar su hija bueno, pues, pues, pues, adelante, hay un trienio que eh, llaman un poco liberal, liberal que es de, el, trienio, del 20, el 23 luego en el 23 llama a, acude fijaros cómo es la historia otra vez a los franceses vienen los Luis a, a echarle recone, una mano a echarle una mano y volver a, a meternos en las garras en las garras del absolutismo los pobres liberales pues andan por ahí escamoteándose y, y estamos oyendo en fin. El himno de Riego Que como todos sabéis fue himno de, de España Durante la segunda república Riego era un general De, de la época, de la época sí, sí. Que además eh, ya este himno fue De la, de la época que estamos hablando ¿no? de, sí, de la, de la no, no. Además comentaros Que el siglo 19 en España Fue el siglo de los himnos Pues en 1808 aparece el himno de la victoria Con letra del poeta Arriaza Y música de Fernando Sor En 1809 se impone el titulado Los defensores de la patria ...y año tras año van saliendo diversos himnos... ...eh... ...hay otro que es... ...que recuerdan a las víctimas... ...que es a las víctimas del 2 de mayo... ...con el letre Juan Nicasio Gallego... ...y música de Rodríguez Ledesma... ...a la entrada del duque de la Victoria a Cádiz... ...al pendón morado... ...al restablecimiento de la Constitución, etcétera... ...el himno este de Riego... ...lo institucionalizaron los liberales ya... ...y luego lo... ...eh... ...lo prohibió Fernando VII... ...que sin embargo... Eh, en uno de los balcones del Palacio Real de Madrid Ante una enfervorecida masa Lo tuvo que cantar A ver si me lo da un poco, ¿no? Eh? Este tema está sacado de un disco de la orquestina de Fabirol danzas de sobrarbe porque ahí lo bailan lo llaman el unes danzas que bailan allí lo llaman él bueno, no recuerdo la, uh, bueno da igual el mayordomo lo llaman, es, una, es una danza de ahí de sobrarbe bien que nos vamos ya nos vamos una cosa, a... puntualizar que el que se crea que este himno solamente fue de la segunda república este himno fue eh, declarado oficialmente himno nacional en 1822 uh -huh. o sea que es bastante anterior a la terminar, primera eh? república Hemos Bien. hablado muchas veces en la historia De la prehistoria, de la edad media De la edad moderna ¿Cuándo empieza la edad contemporánea? El 2 de mayo De 1808 sí, señor. Sí, señor. Muy buena puntualización Nos has dejado ahí con la boca callada A ver si nos equivocamos <risa> no, ver, verdad, <risa> Nos dice la adivinanza por favor Pues sí, eh, no? la adivinanza decía Millones de soldaditos Van unidos a la guerra Todos arrojan sus lanzas Que caen de punta a la tierra Yo lo sé. Pues yo sí, porque te lo dije ayer. Ay, todo lo dices, todo no. Podía haber quedado bien aquí, como en eh, San Luis. Tú la sabes, Rodri, a ver, di la solución. ¿Cuál es? ¿Cuál, ¿Cuál es San Luis? Eh, espera que se me ha olvidado eh, eh, La lluvia La lluvia es el premio ah, yo sí, que era una Oye, Y el granizo no, el puede granizo puede no lo... Porque no son lanzas de punta, no de punta. Hay que fijarse Los, hay, los claro. hay como huevos en forma de punta <ríe> Ese es otro refrán <ríe> Bueno que regresamos Gracias oyentes por estar ahí al otro lado Escuchándonos Que regresamos el 5 de febrero que Muy este cierto. programa lo podéis volver a oír si os ha gustado este domingo a partir de, de las 11, este domingo 27. Que ya sabéis que también por internet www.radiolaredo.com nos podéis escuchar desde cualquier parte del mundo. O incluso desde Francia, como nos hayan estado escuchando. Poniendo ¿no? Radio Laredo, poniendo la gila, se pueden bajar todos los programas. Que tarda tres años en bajar. Había claro, que es haber, que... Bueno, había que haber puesto fuentes. un poco la marsellesa también, ¿eh? Bueno, o sea, bien, pues... No ha debido tiempo a ¿no? eh, Volvemos el día 5 con qué tono Pues el día 5, ¿qué es? Martes, martes de carnaval, por lo tanto haremos el programa Carnavales, carnavales sí. Hablaremos de, de los carnavales uh -huh. tradicionales También deciros que el este martes hay repetición de la gila de hace 3 años o Este martes no, que viene El, el martes, martes que, que viene, viene, claro sí. Y nada, que nos queremos ir con un tema un poco irónico Pues banalizando un poco pues, todas estas cosas de reyes, monarcas, guerras Y mil historias que hemos contado, pues con un tema del señor Paco Ibáñez Paco Ibáñez que es eh, cogió su guitarruca y tuvo el acierto de colarse en el Olimpia que por, En el Olimpia de París Y en el Olimpia de París, pues tuvo la osadía de cantarles allí Bueno, a numerosísimos españoles que había emigrantes, emigrantes. Entre ellos nuestro amigo... Alfonso, entonces, sale? Alfonso ah, que sale en la fotografía del, De la portada del CD del Bueno, aquel entonces era el EP Y nada, que tuvo la osadía De ponerse a cantar canciones De poetas actuales Y canciones de poetas antiguos Clásicos, como este de Luis de Góngora Que se llama Y ríase la gente Y con este tema, pues, que es lo que queremos Que la gente disfrute y se ría, pues nos despedimos de todo Adiós, Tono Reyara Adiós, Rodrigo Miguel Gómez Adiós, Fernando Bailet Eh, no adiós Tony, adiós <risa> y Pilar, hasta otra Ágila. Estás siempre oyentes. De Luis de Congora, ande mejor caliente y ríase la gente. <risa> <risa> <risa> <risa> eh, sabe decir el CD y Los ...del gobierno del mundo y sus monarquías... ...mientras gobiernan mis días... ...mantequillas y pan tierno... ...y las mañanas de invierno... ...naranjada y aguardiente... ...y rí, jí, jí, jí, jí, jí, ...y ríase y y y la gente... ...busque muy enhorabuena... ...el príncipe mil cuidados... Como píldoras dorados que yo en mi pobre mesilla Quiero más a una morcilla que en el asado reviente Y ríjijiji, ja, y ríjijija, y ríase la gente Cuando cubra las montañas de blanca nieve el enero Tenga yo en el brasero de bellotas y castañas Y que las dulces patrañas del rey que rápido me cuenten, irri si si y riji ji ja, y irríase eh, la gente. Busque muy en buena el príncipe mil cuidado, como píldoras dorados que yo en mi pobre mesilla. Quiero más una morcilla que en el asado reviente, y ríjice, y ríjice, y ríjice, y ríjice la gente.